Hola Cintia, ¿cómo andas? Bien, contanos, bueno, ¿qué, qué por qué te decidiste salir con con esta con este documento? Bueno, en, en principio digo, cuando leí las declaraciones de la de la concejala Jersey, eh, realmente el primer impulso fue justamente salir a, a responder desde el punto de vista y entendiendo que eh no se puede decir cualquier cosa libremente o con cierta impunidad y ahí es donde uno entiende la cierta lógica de la política pero hay momentos en los cual en los cuales me parece que que la exacerbación de esa situación eh, es, es realmente eh, para rechazar con lo cual yo entiendo que la, la salida de la concejalación si metiéndose en, en el conflicto de, de género tiene que ver directamente justamente como mencionaba en la nota no con con digo Eh, con hacer uso del reclamo de las trabajadoras de género eh, en el marco de su campaña electoral, en el marco de sus intenciones que ya fueron manifestadas públicamente de ser candidata a, a intendenta por Juntos con el Cambio. digo y, y la cuestión es, Cintia, vos ent entendés de, de comunicación y, y de uh -huh. política también, digo la cuestión es hasta demasiado obvia en respecto de un día sale eh, la concejala Scherzi diciendo que va a ser candidata y el otro día intenta ponerse... Eh, al frente del, del, del reclamo de las trabajadoras de género. Digo, me parece que envalentonada en una situación de campaña electoral, una situación realmente que es necesario rechazar, por lo menos en principio, lo que uno particularmente particularmente piensa. Uh -huh. ¿En el Consejo Deliberante esto es un tema? Eh, sí, sí, claro, es, es, es un tema. Eh, lo que digo es que hay que terminar un poco con la demagogia de por parte de la oposición que hoy a cada paso que nosotros damos en la gestión, uh -huh. eh, se intentan subir a este tipo de, de situaciones para sacar un rédito político y la verdad es que la sociedad está esperando otro tipo de cuestiones y me parece que estamos en momentos en los cuales hay que trabajar para construir y no para para destruir, que me parece lo que busca hacer la, la oposición a cada paso y lo hemos visto además. Mariano Lautaro Ventiviña te saluda, ¿cómo estás? Hola Lautaro, ¿cómo andas tanto Bien. tiempo? Mariano, eh, el conflicto en la dirección de género lleva varios meses no se soluciona eh, parece que se va profundizando cada vez más digo, ¿cuál es eh, el fin? ¿cuándo se termina esto? ¿cuál es la posibilidad de que se le dé una solución definitiva a los pedidos que están realizando las trabajadoras? Me parece Lautaro necesario también poner en contexto la situación, digo eh, esta gestión ha hecho muchísimo en respecto y público conocimiento, digamos, la, la cuestión. Ha hecho muchísimo en el área de género, digamos, y te puedo mencionar simplemente que veníamos de un escaso presupuesto de la gestión anterior y este este intendente municipal ha aumentado exponencialmente eh, el, el presupuesto destinado a género, marcando un lineamiento político de, de, de trabajar en esa línea. También en algún punto valorizando la el área en principio. Eh, realmente Cuando nosotros tomamos la gestión, el, el lugar en cuestión estaba era realmente complejo trabajar ahí, se buscaron distintas alternativas, se avanzó en ese sentido. Después hubo una, como ustedes saben, digo en el medio del reclamo hubo una una intervención de la Secretaría de Trabajo, siempre la municipalidad estuvo y está abierta abierta al diálogo, todos los puntos que que se presentaron en esa en esa conciliación con con la intervención de de la provincia eh, fueron cumplidos o están algunos puntualmente en proceso de, de cumplimiento eso amerita y lleva a un trabajo importante por parte de la secretaría de desarrollo social del área de género y demás con lo cual eso también tiene que ver con la con la cuestión eh, y con la importancia que le da la gestión al, a la situación y al y al reclamo muchos de los puntos te reitero se han cumplido Y, y se está se sigue trabajando en esa línea con lo cual entiendo que también eh, es necesario contextualizar la, la situación y, y seguir en el marco del diálogo también hablando sobre esta sobre este reclamo sobre este problema uh -huh. justamente las trabajadoras dicen que está roto el diálogo interno eh, hay alguna posibilidad de que se haya alguna mediación digo más allá de De, de la Secretaría de Trabajo, una mediación política. Gintia, sí, no, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con las trabajadoras, uh -huh. eh, habíamos tenido una primera reunión hace un par de meses, donde charlamos sobre aquellos puntos que habían sido cuestión de la de la conciliación, donde eh, nosotros manifestamos que todos los puntos se habían cumplido o estaban en proceso de cumplimiento respecto de la cuestión de edilicia y también de las condiciones judiciales. Eh, laborales, por lo menos los puntos que se planteaban a mí ahí y que eran alrededor de 20, 22 puntos. Eso se cumplió, nosotros lo, lo, lo charlamos con las trabajadoras, con los delegados, con el gremio y demás. Posteriormente, la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos una también una reunión donde avanzamos en el diálogo, charlamos sobre las cuestiones que, que habíamos iniciado en una primera instancia y en ese camino seguimos dialogando, con lo cual entiendo que, que el diálogo eh, está abierto, hubo estuvo la, la, la intervención de la Secretaría de Trabajo, hay otro reclamo en el medio, una una denuncia, que por lo menos hasta donde tengo entendido no, no hay notificación al, al, al municipio, con lo cual, Eh, me parece que, que hay que también poner en valor todo lo que se ha trabajado. Sí. Uh -huh. eh, me quedé pensando en esto de la dinámica que se ha llevado adelante en el Consejo Deliberante no entre oficialismo sí. y oposición. Esto que sí. vos decís, permanentemente están este, atacando eh, y no construyendo. ¿Crees que el, el año que viene se va a poner más áspero? Sí, no tengo la menor duda. Porque me parece que estamos ante una posición que maneja códigos, me sale decirte violento, pero digo, maneja códigos que desde hace mucho tiempo por lo menos yo particularmente no veía en la política y que tiene que ver con a cada paso, a cada acción municipal eh, que te puedo nombrar, digo, infinidad de cuestiones que hemos tratado en el Consejo, infinidad de, y cuestiones realmente importantes y trascendentales para la ciudad, y un palo en la rueda con los que con el que nos encontramos, digo, y, y y en eso realmente queda en evidencia que hay una lógica política de puntos por el cambio, ...el radicalismo, etcétera, etcétera, etcétera, que que tiene que ver con esto, ¿no? Como hacer política de de oposición más que de construcción para el vecino y la vecina. Eh hay hay distintas medidas que se tomaron por parte del ejecutivo y que tuvieron que salir por por mayoría que el ejecutivo pudo avanzar a partir de eso pero por el propio acompañamiento del oficialismo y, y hay cierta sí, irracionalidad, por lo menos en el análisis de los temas y en el análisis de esos temas y la importancia que tienen para la ciudad por parte de la de la oposición. Me parece que están están envalentonadas en una campaña electoral que, que por lo menos deberían reflexionar. Gracias, Mariano. Un abrazo a ambos.